se condene a Paulino Oscar Altamira, de las demás condiciones personales conocidas en esta audiencia de debate, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, además accesorias legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable de los hechos por los que fuera acusado oportunamente por este Ministerio Público Fiscal y subsumido legalmente en conductas ilícitas, vigentes al momento de los hechos. Se lo absuelva por, eh, en relación a un solo caso que también hemos alegado eh, a Paulino Oscar Altamira sin costas. Se condene a Mario Daniela Ruh, de las demás condiciones personales conocidas en esta audiencia de debate, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, de más accesorias legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable, de los hechos que fuera acusado oportunamente por esta Fiscalía durante el transcurso de este debate y que fueran subsumidos legalmente. Se absuelva a Mario Daniela Ruh por los cinco hechos que también hemos mencionado a lo largo de este alegato sin costas. Se condene a Alfredo Ignacio Astiz, de las demás condiciones personales conocidas en esta audiencia de debate, a la pena de prisión perpetua, y la inhabilitación absoluta y perpetua de más accesorias legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable de los hechos que fuera acusado oportunamente por esta Fiscalía durante el transcurso de este alegato, también subsumidos en conductas tipificadas para la época de los hechos que lo absuelva Astiz por 65 hechos también mencionados oportunamente, sin costas. Se condene a Juan Antonio Asic, de las demás condiciones personales conocidas en esta audiencia de debate, a la pena de presión perpetua, y la inhabilitación absoluta y perpetua de más accesorias legales y costas, por considerarlo eh, coautor penalmente responsable de los hechos, que también fuera aposado oportunamente por esta fiscalía durante el transcurso de este alegato que fueran subsumidos penalmente.